Aprendí a quererte desde la distancia La que tú y yo sabemos La del tiempo y los ensayos Me dijiste Ten paciencia Y la tuve Pasa y acomódate Y pasé a uno de tus rincones Entre notas, pentagramas Y un año de soledad rodeado de los tuyos me propuse amarte desde el silencio de una trompeta, desde la lágrima de un tambor. Y así fuimos creciendo, tú en tus cosas y yo, también en las tuyas. Poema de los poemas. Alguien dijo alguna vez que la música era la poesía de los propios ángeles.